Economía, con P de Política Buena onda, siempre Buenas noticias, cuando haya Con Julia Riedeiro Que bien, qué bien, bien arriba Con esta canción hermosa Le damos la bienvenida a ella Juli, ¿cómo estás? Hola Lur, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo bien Me alegro. Primavera, ¿no? Allá está primavera, acá está hermoso. La verdad que yo me puse un pantalón largo, me arrepiento, pero está divino el día por acá. Lo mismo por estos pagos. Qué bien, qué bien. Bueno, se viene, se está acercando la época de venir a trabajar de bermudita, vestidito y la bikini o la malla abajo de la de la ropa de civil. Qué gran época, Eso, un busito en la mochila sí. por las dudas siempre. Eso me gusta mucho. Eso de Mar del Plata me gusta mucho. Sí, sí, total, total. Bueno, ahora sí, después de este preámbulo hermoso, <risa> abrimos una nueva columna de Política Económica. Juli, ¿qué nos trajiste para compartir? Bueno, les traje algo un poco distinto de lo que hacemos habitualmente, porque no me quiero ocupar eh, de las noticias coyunturales económicas de esta semana, si Ajá. bien las hay, por supuesto, siempre las hay, Eh, pero resulta que tuvo lugar, dio tuvo porque terminó hace un rato, no mucho, una horita, un encuentro regional con representantes de nuestro país y también de eh, países hermanos como, eh, voy tratar de no olvidarme ninguno, Chile, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, hasta ahí que me estoy acordando. Y este encuentro regional que fue organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, junto con el apoyo inestimable del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, uh -huh. sin el cual obviamente no hubiera sido posible, imagínense. Eh, bueno, este encuentro en realidad se trató de un tema que no hizo una novedad, pero sí es una novedad el tratamiento que se le está dando desde la política pública y también Es una novedad que esté en agenda, porque ha sido un problema eh, largamente sufrido por muchas eh, mujeres y madres, pero no siempre abordado, no siempre incluso charlado, contado, divulgado. ¿De qué estoy hablando? Del abandono parental. Algo que a la gente de la Libertad Avanza le interesa profundizar, no eh, solucionar. Sí, generar proyectos de ley a favor sí. de eso. <risa> <risa> eh, Bueno, eso por un lado, eso es uno de los ejes del, de este encuentro regional y el otro es el endeudamiento. Y el endeudamiento no en nuestra deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional, ese Ajá. endeudamiento del que hablamos casi todas las columnas eh, tiene tiene gran importancia Pero del endeudamiento que estuvimos hablando ayer y hoy es el endeudamiento de los hogares, las familias y sobre todo las mujeres eh, en los hogares que llamamos monomarentales, es decir, Eh, mamás que tienen a cargo uno dos3 eh, los que sean hijos hijas y eh, je y que eh, sustentan ese, ese hogar con sus ingresos bueno esos hogares son son muchos son muchos en la provincia Aires, son muchos en el país y eh, allí es donde existe un gran problema de endeudamiento y hasta llegar a lo que llamamos sobreendeudamiento endeudamiento o eh, también eh, llamado situación de hipervulnerabilidad, que es cuando tus deudas sobrepasan absolutamente tu capacidad de pago y eh, se transforma en una deuda eh, sostenible, como a, al igual que la deuda que tiene nuestro, nuestro país con, con el FMI. Y esa situación en particular no es una situación, o ya no debería, y para esto estos encuentros, ya no debería ser una situación privada, entre privados, entre eh, esta mujer que necesitó endeudarte y la financiera del centro, el vecino de La Vuelta y eh, el, el préstamo de ANSES, sino que es una situación de, de importancia pública porque es extendida, muy extendida, tanto en nuestro país como, como en los demás países de la región. ¿no? Entonces el diagnóstico al que al que fuimos llegando, con, conversando y, y exponiendo digamos las distintas, este compañeros que estuvieron presentes en, en el encuentro es que justamente el eh, una y otra problemática están ligadas el abandono parental y el endeudamiento y ta también es necesario generar distintas políticas públicas para abordarlo. Popular sí. el endeudamiento uh, bueno, porque tal vez del otro ya hemos hablado en la columna, pero Eh, me parece clave. Igual podemos profundizar en ambos un poquitito, el tiempo que tengamos. Yo pensaba en esto que vos decías del endeudamiento. Primero que me parece eh, brillante. Y vos decías que es eh, innovador. Claro, yo no tengo recuerdos de que se discutan estas problemáticas que eh, quizás hasta ahora siempre tuvieron índole individual, personal y privado, eh, pero que en realidad existen Es una constante, digo, a la gran mayoría de nosotras que hemos criado infancias en absoluta soledad, nos ha tocado endeudarnos de manera uh -huh. simultánea eh, como, un, como condición sine qua non para poder criar. Digo, eso y, es así. Y, es, y, y está sí, naturalizado. Y es, exacto. Y eso que vos decís, pues, una deuda, eh, primero, y, y esto también es algo para para elaborar en, el, en el aspecto social de, de lo que significa una deuda genera vergüenza genera culpa claro y, y hace que yo eh, por ejemplo esa, esa persona no se sienta con capacidad de ejercer su derecho a por ejemplo de la defensa a, al consumidor a la consumidora en el caso de que por ejemplo una entidad financiera la esté persiguiendo y amenazando a su familia para que devuelva un, un dinero que tomó prestado que a veces ni siquiera te te, te, te siguen te te atosigan la empresa a la que pediste el dinero, sino una terciarizada de esa de esa financiera. Eso por un lado, ¿no? Un lado del sí. derecho a la, a la defensa de la consumidora a tener esto, consentimiento pleno de, de, del, del préstamo el crédito que se está pidiendo, eh, las condiciones eh, expresadas en forma clara y, y otra serie de cosas. Las tasas de interés eh, dentro del marco de lo legal eh, y no inventadas. Pero además también estas otras deudas informales Que, que también necesitan contraer las mamás que son sostén de familia y, y no son deudas que contraen para eh, poner un emprendimiento productivo no, o para comprar claro bienes no. durables como una heladera, sino para subsistir, para pasar el mes comiendo y, y, y trasladándose donde se tengan que trasladar y eh, sosteniendo la vida de esas infancias. Uh -huh. Es que eso es lo que no. iba a decir la, sí. la gran mayoría de esas deudas. Digo, cuando estamos hablando de deudas que al principio parecen pequeñas, pero que son tan acumulativas durante el, el, el, ¿Mm? los años, eh, que a veces no se paga la luz para ir al almacén. Digo, las deudas mayoritariamente terminan siendo para cosas que son tan básicas que no. real, realmente da bronca que tenga que estar de carácter individual y que no haya hasta ahora bien, digo, por eso celebro que se esté discutiendo, porque terminan endeudándose para comprar algo para comer, para uh -huh. o terminan endeudándose para pagar la luz, o para comprar una garrafa. Exacto, y ahí está la clave, y en ese sentido, tanto las experiencias compartidas por los representantes de nuestro país, y particularmente de nuestra provincia, como las experiencias que compartió compartieron las compañeras de Brasil, las voy a comentar muy brevemente, pero son como... Eh, A ver, innovadoras y también pueden ser punta de lanza para el resto de la región que contempla el mismo problema, pero Ajá. que todavía no tiene alguna política pública al respecto. Y obviamente eso nos daría más fuerza a todas, ¿no? Claro que, que sí. Si Problemas de la región transforman un intento de solución también con, con la fuerza de, de, de América Latina, es, es otro cantar. Y ahí, por ejemplo, el programa provincial, eh, por ahora, eh, y y, que se, y se, que se aloja en el Ministerio de las Mujeres, que es desendeudada, hoy comentaban, eh, de, de todos los llamados y solicitudes al programa desendeudada que, que, que tienen eh, quienes recepcionan esos esos llamados o solicitudes, la mitad han sido derivados a defensa del consumidor o la consumidora. Entonces, eh, eh, todas esas personas tienen alguna eh, o algún sea, promedio deudas con cuatro entidades o acreedores diferentes, sí. en promedio, y llegan a tener hasta 12 eh, deudas diferentes acumuladas y con entidades o, o personas diferentes, eso hace, eh, al mismo tiempo, genera una situación de estrés para esa persona altísima. Claro. Para esa mujer en particular, no persona en eh, uh -huh. cualquier género. Para esa mujer en particular. Y, eh, por otro lado, esto complementado con datos del Ministerio de Economía de Nación, nos, nos dice que El 30% de los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes eh, está en una situación de, de sobreendeudamiento. Después nos preguntamos, y ahí también otra otra compañera decía, ¿cuánta hipocresía que hay a veces detrás de eh, el rasgarse las vestiduras por la pobreza en la niñez? Claro. Ok, sí, o sea qué terrible, y, y lo decimos siempre, pero veamos cuáles son las causas y cuáles son las posibles vías de solución de esos problemas que como por ejemplo el, eh, el, el intentar generar políticas públicas para el desenrodamiento de esas mujeres y por lo tanto de esos hogares con niños, niñas y adolescentes. En, en la región esto se agudizó durante la pandemia, porque deudas contraídas anteriormente no pudieron ser saldadas, claro. morosidad, eh, veraz o, y, y eh, una situación de insolvencia económica que todavía está lejos de solucionarse esto también durante el macismo y para ponerlo también en, en comparación con cómo los sistemas políticos eh, pueden profundizar estos problemas los neoliberales lo hacen por ejemplo se agudizó con la posibilidad de pedirle préstamos al ANSES, que eh, después se cobraban de la asignación universal por hijo que por supuesto eso afecta a los niños y niñas y también era necesario ese dinero en ese momento si no no lo hubieran pedido esas familias no estas mujeres claro. Y, en, en, por ejemplo, en el caso de, de Brasil, el gobierno de Lula, cumpliendo una promesa de campaña, está llevando adelante un programa de desendeudamiento bastante más amplio que el que, que, el que tenemos la, la, la, el privilegio de contar desde la provincia de Buenos Aires, ya de por sí es, es novedoso, pero el, de, el, de, el Estado eh, de Brasil es más amplio en el sentido que abarca a toda la población sin distinción de género y saben por los números y las estadísticas que tienen que beneficia en mayor proporción a las mujeres porque están más endeudadas que es el de renegociar las deudas de la población de baja renta, de la población que tiene ganas hasta dos salarios mínimos y que está endeudada en montos menores si se comparan con grandes deudas, es decir, montos de entre 100 reales y 5000 reales. Uh -huh. Eh, y, y ellos y ellas hablan en reales ¿no? nosotros a veces tenemos que pasar las cosas a dólares para entender de cuánto estamos hablando bueno, esos son entre 20 dólares y mil dólares de deuda, deuda con cualquier no solo con Credit Pass o Credit Fácil sino también con la tarjeta de crédito con la empresa de la luz con la empresa del gas con el, la escuela eh, privada a la que a la que va el pibe y la piba con eh, eh, ¿qué más? Eh, con las eh, Compras minoristas Compras de comida en claro. Eso sí es una diferencia Tal vez en, en Brasil En relación acá Que se usa mucho La tarjeta de crédito Para compras minoristas De, de bienes eh, que, que, que son para consumo Inmediato Que terminás pagando bueno. Al mes siguiente Quizás Exacto. Un paquete de fideos Y un kilo de milanesa Que te compraste Y lo pagás Exacto. Un mes vencido Y con intereses Tal cual Y ese Ese sistema de, de que las familias, las personas, las mujeres, mamás, estén endeudadas, es una, como decías al principio, no una condición sine qua non de eh, los regímenes neoliberales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es la forma más eh, eficaz de captar el ingreso de los sectores populares eh, por parte de los sectores concentrados de, de la economía. Es una forma muy eficaz y que muy extendida también. Y, y en ese sentido está eh, o sea es una problemática especial y hay que tratarla una, de una manera especial con políticas integrales puede ser eh, intentando renegociar, desendeudar a las personas también a través de la educación financiera también a través del control de las entidades que están por fuera de la ley pero al mismo tiempo abordar el abandono parental desde la necesidad de eh, solucionar las consecuencias nefastas que trae para las mujeres los niños las niñas y adolescentes, es también una clave, y por lo menos yo soy optimista en el sentido de que creo que, bueno, eh, en la medida que se hable cada vez más, se traslade cada vez más a la agenda política y a la agenda pública, Ajá. bueno, vamos a estar en, por buen camino. Yo te voy a agregar algo a eso, Juli. Eh, cuando se empieza la, el debate por la sanción de la ley de alquileres, ¿Sí? eh, yo como trabajadora de la salud mental, como estudiante también, Eh, problematicé un poco a lo que, digo, extendiendo la discusión de la ley de alquileres Lo que representa en la sociedad, no solamente en el bolsillo, sino en la psiquis Y en este caso me parece que es lo mismo, digo eh, Hablar de las deudas de los hogares monomarentales Hablar de las deudas de las madres que criaron solas a sus pibes durante casi toda la vida Porque la gran mayoría de los padres no se hacen responsables Eh, no tiene que ver para mí, no tiene que ver solamente con Perfecto. hacerse cargo de que de, de que los pibes, nos tenemos que hacer cargo como sociedad de estos pibes y nos tenemos que hacer cargo como sociedad de estos maternajes, uh -huh. pero también creo, digo, hay que entender lo que implica para esa madre que tiene cuatro pibes tener que endeudarse, porque detrás del ejercicio de la maternidad también hay una crítica social de que Si no compra o si no les da de comer bien, se la va a estar criticando, si no les da de comer bien a los pibes. Si les va a dar de comer bien a los pibes y va a dejar de pagar la luz también. Entonces hay una carga, no sabés, vos tenés pibes, no sabés si pedir plata, no sabés si no pedir plata, no sabés si pedirle a un amigo para devolverlo o no, porque también la culpa uh -huh. de que como sos la madre vos tenés que hacerte responsable. Claro, porque debería tú deberías ¿verdad? saber administrarlo, pero como sos madre y no sabés administrar la guita que tenés, no sabes priorizarlo yo. Entonces hay tantas otras cosas que vienen, después hay tanto daño colateral más allá del daño económico, digo, el daño económico es uno, pero es tan amplio a lo que lo que abarca la problemática del endeudamiento de los hogares monoparentales que abord, digamos que que abordarlos implica no solamente discutir para mí la deuda como una problemática social sino aparte también entender que es necesario resguardar la psiquis de esas madres que lamentablemente están solas porque el patriarcado sí. eh, digamos todavía está instaurado en nuestra sociedad y nos va a quedar mucho tiempo no para poder eh, borrar los daños que nos generan en lo económico los daños que nos generan eh, en lo psíquico nodio hay tanto que, ahora, que tiene tanto sí. que ver con muchas otras cosas no solo con lo, con lo económico digo que celebro que se empiece a generar sí. esto cuando no hay una articulación y... sí. vigente, gente eh, y esto todo todavía eh, esto lo está en discusión porque realmente es eh, novedoso que se aborde claro. y, y en particular sí hay una articulación con el Ministerio de Salud y el área de salud mental por este mismo sentido de eh, ese ese cuidado y esa eh, esa comprensión de que de que es mucho más transversal de lo que a primera vista parece el problema. Uh -huh. Sí, es mucho hay más. Hay otra también otra llamó la atención y entre todo lo que lo que se charló estos dos días que me parece interesante traerlo también de cómo en esta brecha laboral que decimos de, de, de salarios y de acceso al, al trabajo y al empleo formal bueno muchas este, mamás mmm, no solo que eh, no tienen tal vez la posibilidad de eh, conseguir un empleo formal de 8 horas eh, tal vez porque eso en, en, en muchos de esos trabajos prefieren la contratación de varones, sino que si tuvieran esa posibilidad de ingresar, bueno, muchas veces no lo eligen porque están la cantidad de horas que dedican a las tareas de cuidado y doméstico, que eh, prefieren eh, acostarse con un trabajo informal en donde los horarios son eh, más flexibles, uh -huh. entonces resignan parte de lo que podría ingresarles en, en, en carácter de salario para cumplir con esas tareas absoluta y, y, y brutalmente mal distribuidas entre los géneros. En, en Argentina, una mujer que tiene dos hijos o más dedica más de 10 horas por día a las tareas de cuidado y trabajo doméstico. ¿Qué tiempo te puede quedar para conseguir y llevar adelante la tarea de un trabajo formal de ocho, seis horas diarias? Claro. Y eso también hace una, una gran diferencia porque en, en, en la brecha de la dedicación a esas tareas de, de cuidado y domésticas está la clave de, de esas desigualdades eh, económicas de género, en, en, en este caso en nuestro país, pero también en el resto de los países de, de América Latina y el Caribe. Y en particular, bueno, eh, acá tenemos como muchos frentes abiertos para intentar mejorar esto Uno es la licencia por paternidad, por ejemplo, y ahí eh, hay estimaciones importantes, de los distintos países de América Latina, que nos muestran que eh, cuando una persona, mujer, tiene su primer hijo, hija, hije, baja muchísimo las eh, posibilidades de esa persona de desarrollarse en un, la economía formal, y al mismo tiempo sube las posibilidades de continuar su, su, su desarrollo laboral en, el, eh, en la economía informal. Y no pasa lo mismo con los varones, esa esa, esa curva se mantiene estable uh -huh. al nacimiento de su primer hijo, hija o hije. Bueno, hay, hay, muchas, eh, hay muchos, eh, por suerte, no Digo, por, por, por preponderancia de trabajo de, de distintas compañeras de distintas eh, profesiones y oficios en, en todo el continente, ya contamos con datos que nos puedan eh, sustentar a la hora de decir esto que es Vox Populi, que ya es sabido. Pero bueno, también hacen falta, y son bienvenidos, esas eh, demostraciones numéricas de lo que sucede. Y lo contrarresto con, eh, digo, mientras se genera un encuentro regional de políticas feministas sobre el abandono parental y el endeudamiento de las de los hogares monomarentales, por el otro lado también tenemos los discursos de cara al 19 de noviembre, en el cual... Eh, una de las propuestas es favorecer a que estos endeudamientos sigan, a que el abandono parental se reglamente no y que el, la propuesta es justamente seguir sosteniendo estas políticas de abandono eh, y obviamente de pobreza y de vulneración. Sí, y, y es terrible. Y, y volviendo a, a contrarrestar, sintamos digo, también la posibilidad de, de militar con, con orgullo eh, El, el Estado presente, porque esto mismo que, que estamos charlando acá y que fue comentado en el encuentro, eh, se los llevaron anotado las compañeras de Chile, de Paraguay y de Brasil, de, de Costa Rica para tratar de hacerlo, para tratar de tener un índice de crianza que les permita a los jueces fallar de forma eh, más firme y con mejores eh, montos el establecimiento de una cuota alimentaria, por ejemplo cuando una pareja con hija se separa este, este tipo de herramientas que hemos generado gracias a las políticas públicas y al Estado presente son eh, hoy en día eh, ejemplo para los demás países de la región eh, ¿cómo vamos a osar eh, imaginarnos que esto que esto se caiga a pedazos solamente por eh, bueno, esto, que las ideas no solo neoliberales, sino también bueno, no sé, anarcocapitalistas de, de mi ley que eh, toman fuerza negando que existan las desigualdades de género y, por lo tanto, todo lo que viene a, después. Obviamente, y las consecuencias que traen. Juli, gracias por esta columna. No, un placer. Eh, no sé si tenemos tiempo porque ya creo que es tarde, pero les quería comentar sí, que eh, la genia de María Becerra, y puede llamarme Centennial si quieren... Me encanta, la queremos eh, un montón. Vamos. La bancamos fuerte, fuerte. <ríe> bueno... La bancamos fuerte y no solo se pronunció al respecto a este tema, sino que además mandó un saludo para este encuentro regional. Y bueno, el, la canción de ella que se llama Corazón Vacío habla un poco de esto y es, es clave, es fantástico que, que también desde el arte se pueda, se pueda eh, seguir eh, pensando y actuando eh, para solucionarlo. Totalmente, y visibilizando, digo, entender que quienes ocupan roles visibles también hay una responsabilidad en lo que se dice y en lo que se hace, por lo menos de dejar pensando, ¿no?, a quienes están del otro lado. Sí. Juli, te mandamos un beso muy grande y agarramos entonces esta invitación y nos vamos con corazón vacío a la tanda. Nos encontramos Delente. la semana que viene. Buenas tardes. Nos vamos a una tanda y volvemos. Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche pasado de 5.2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me no me gusta lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver cortar teléfono y supe que el corazón vacío ya la doctora no rizamorade frío que no sabes creer que tu amor era mío pensé que era amor pero me has mentido éramos tres contigo no. perdón Paco no saca sincero conociéndote y aunque pude sola te necesite a lo de siempre desaparecete me paret del piso no se sé si se bien pero ya no me me gusta lo que escucha yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que no te lo ilusiones más con él porque ya no va a volver corta el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío el sol eras calentas a la tanda Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar ¡Llegó la Una milonga o una peña y bandas de Landermar platenses también brillito, co, Cooperativa Mazamorra hace lugar brillito, en la mesa para todos el Centro Cultural América Libre... ...ahí, en 20 de septiembre y San Martín... ...podés cenar y disfrutar... ...de las más variadas propuestas culturales... ...una cooperativa de buen gusto... ...seguinos en Instagram como... ...arroba más Zamorra Cooperativa... ...Atemar del Plata... ...siempre cuidando los derechos... ...la dignidad de los trabajadores estatales... ...y acompañando día a día... ...a sus afiliados y a la clase obrera... ...en cada una de sus luchas...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 Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Jabón líquido Skip, 500 centímetros cúbicos, 1.949 pesos. papel higiénico elegante, hoja simple, por 6 unidades, de 30 metros cada uno, 990 pesos. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopencasa.com. Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores. ¡Ahora! SIGAS, Sindicato de Trabajadores de la Industria de Gas Natural, Derivados y Afines,